Todos los lunes a las 10 de la noche.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 Bueno, no sea a todos los radio oyentes, estamos hoy grabando, bueno, pues hoy domingo día 15, hoy el programa de La Tertulia, pues no se, no se realiza en directo y, bueno, pues para, se emitirá como siempre el lunes día 16, pues a, la, a las 10 de la noche, en los micrófonos de la 93.4 de la FM, una radio libre de Ecija, que, bueno, pues que colabora con otros con otras radios de este tipo, que a través de internet, pues. Eh, ofreciendo sus programas y también pues. emitiendo programas que otras personas pues realizan en, en otras radios de este estilo. ¿no? Hoy nos acompaña David Deli, como todos los lunes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, David. Y también está con nosotros Salvador Bustamante, que va a participar en el programa, puesto que. ...que se cumple un año de, de mandato municipal, ¿no?, desde las elecciones. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero que esperemos que, que cuando nuestros radioyentes, nuestras personas que escuchan este programa, pues mañana estén escuchándonos la antena de la 93.4, pues... En estos en estos momentos le dije hace allá equipo de segunda, ¿no? Estemos celebrando todavía el, el ascenso. Ojalá. Esperemos, ¿no? Aunque está la situación un poco difícil, ¿no? Por el, el resultado adverso de, sí, bueno. del partido de ida. No un complicado el resultado, pero bueno, esperemos y confiemos entre la afición y los jugadores, pues que sí. se pueda resolver la eliminatoria. Y el clima también ayude, ¿no? Pues. <risa> A las cinco de la tarde va a hacer calor esta tarde, ¿no? Bastante. Bueno, pues vamos a hacer primero un balance general ¿no? de este primer año, que bueno, pues depararon después de las elecciones de, de 2007, pues depararon un panorama donde el PSOE pues siguió manteniendo la alcaldía, pero hubo un cambio eh, Izquierda Unida, pues pasó a la oposición. El Partido Socialista se encuentra gobernando en minoría, no, no ostenta una, una mayoría absoluta, y mientras que bueno el PA, el PP, el PCI pues, siguen en bloque, manteniendo un poco el funcionamiento del de, de anterior mandato y izquierda unida pues mantiene sigue con concejal en funciones de oposición también, ¿no? Sí, Entonces, bueno, marcando un... hay, hay que decir que hasta última hora no se conocía cuál iba a ser el resultado, bueno, porque estuvieron ahí Partido Socialista, PS... bueno, perdón, Partido Socialista Ciudad si Independiente, Partido y el Partido Popular, pues, estuvieron conversando y esta última hora no se conocía cuál iba a ser el resultado y cuál iba a ser el alcalde de nuestra ciudad. ¿No? Sí, vamos, eh, vamos eh, partiendo, yéndonos al principio de este mandato, que es el octavo mandato de las corporaciones municipales democráticas, pues sí, eh, hasta el último momento pues no se conoció la, la, por, quién iba a, a obtener la, la alcaldía aquí en Éxija. Al final se, se, se constituyó, de la forma que habéis comentado, de la que conocemos, Juan Gui ha vuelto a ser alcalde de Éxija, con los votos, en este caso, solo de, de los concejales de la lista del PSOE, nueve concejales, y después el resto de lo, del PSI, PA y PP, pues estuvieron intentando formar un gobierno, pero al final no fueron capaces de, de hacerlo. Y ese fue el comienzo de, del mandato, y también fue un comienzo donde el PA y el PP se enfrentaron bastante crudamente, hubo insultos y pintadas en la casa de Ricardo Víctor Arezano y tal, pero parece ser que esa situación se recompuso, vamos, bueno, ¿no? se recompuso rápidamente y PP y PSI han estado actuando este, este mandato este año de mandato prácticamente al unísono, ¿no? Después otra de las características, vamos, pues digamos las generales del mandato, eh, bueno, pues que hacía un gobierno en minoría. Eh, que la, la situación económica ha, ha podido con el gobierno porque no el gobierno con la situación económica ¿no? el delegado de, de economía estuvo seis meses y, y dimitió eh, yo creo que era la persona puesta por el Partido Socialista con digamos, su, el, el esquema que tendrían es de gobernar en solitario y con mayoría Y bueno, las personas que tenían prevista para enderezar o para mejorar o para llevar la situación económica adelante, pues al poco tiempo, a los pocos meses de, de combate, para, entre comillas, pues abandonó el barco. También había otras, otra, hablando de los movimientos que había dentro de la corporación... Pero, Salvador, perdona, hubo una dimisión alegando motivos personales, pero hay un trasfondo, ¿no?, de... Sí, vamos, económico de la situación ¿no? eso es evidente aquí siempre en las corporaciones siempre se aducen motivos personales pero la mayoría de las veces los motivos personales no digo que alguna vez no los haya ¿no? pero que los motivos personales son de, de que la situación política le sobrepasa ¿no? después hubo otra, otra cuestión que que no no, vamos, no conviene tampoco perder de vista por lo, por lo singular ...es que en el grupo de, del PSI quien se presentó de candidata fue Carmen Castilla Álvarez... Eh, ...obtuvo 1.500 votos y al, vamos, en menos de, de un mes eh, hubo dos divisiones. ...no solo de la número uno sino de la, de la número 2 y se quedó de concejal el número 3, señor Castilla que, bueno, eh, iba al número 3 y tiene una trayectoria que conocemos y que conviene recordar. sido fue Consejo de Izquierda Unida y Tránfuga de Izquierda Unida, dejó a Izquierda Unida sin representación en el año 88. Después fue el PSOE, ahora del pci etcétera. ¿Cuánto, etcétera? Salvador, ¿Cuántos años lleva eh, este señor viviendo de...? del ayuntamiento, de diputación, de los entes públicos a través de la política? Pues desde el año 1987 vive desde los entes públicos de forma profesional, entonces, ¿no? Entonces, 21. Va a tener un trabajo entonces, ¿no? <coughs> su, su profesión es la política, ¿no? Su profesión, Es la política y después ha habido, <coughs> últimamente estamos hablando de los movimientos que ha habido... Después en el Partido Andalucista también ha habido un movimiento en el, en el banquillo, digamos, eh, la dimisión de Javier Fernández Franco que, bueno, eh, inesperada porque es una persona que, que él mismo se ha calificado de, de animal político, de una persona que es el que ha, ya llevó el peso de, de una oposición salvaje en el mandato anterior sin ningún tipo de escrúpulos a la hora de... De, de, de formar difamar, mentir, deformar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues ahora de. sin ninguna explicación política. aduciendo motivos personales. también eh, ha desaparecido de escena, ¿no? ¿Qué quiere so, que quiere decir que. Quiere decir que algún problema hay. algún problema haya. Va a ser un respiro político y alivio, hablando siempre en términos políticos, ¿no? porque yo creo que eh, Javier Fernández Franco. digamos que rombi, rompía. Esa invitación que, por ejemplo, Izquierda Unida siempre ha hecho de convivencia, de la convivencia política, de, de que, bueno, que la, aquí había un ambiente muy crispado y uno de los percursores sí, de... Sí, él ha impulsado esta estrategia mm. de la crispación, pero, claro, esta estrategia de la crispación al PEA no le no le ha venido bien porque, bueno, el PEA pues, eh, junto con Izquierda Unida fueron, emoción las fuerzas que más perdimos sí. en las elecciones de... ...del 2007, vamos, si y Izquierda Unida perdió 1.490 votos... ...el Partido Andalucista perdió 1.300 votos, o sea, que... ...si es verdad, nosotros perdimos dos ellos perdieron uno, vamos... ...pero el segundo, el, la pérdida del segundo concejal de ellos estuvo muy cerca, ¿no? Lo que nos es recibo es, por ejemplo, que... ...bueno, y, y parece un poco que, no, que el Partido Andalucista... No, así no lo señalo, no lo recargue, que, bueno, eh, se sabe, como ha pasado en las elecciones al Parlamento Andaluz, que, bueno, el Partido Popular se ha nutrido de los, se nutre de los votos del Partido andalucista y aquí en Ecia no vemos que, o no se observa un distanciamiento que le pueda beneficiar, pues, al Partido andalucista en ese sentido, que no. A pesar de A ver, eso, yo, hay convivencia política en ese sentido. sí, yo me imagino que no sacaron la lectura de las municipales de lo que. del trasvase de votos, Pero yo creo que después de las elecciones autonómicas generales que se han producido también en este año. Pues el que no los quiera ver que está casi ciego, ¿no? Pero el trasvase de votos del PA ha ido al PP en estas elecciones autonómicas también. Ya se vio las municipales en, se, se la municipal eh, en, en Sevilla. las municipales en Sevilla. No, yo creo que ellos tienen asumido que aquí en Ecija no van a volver a gobernar y que si gobiernan eh, eh, como partido bisagra a lo mejor de una supuesta alternativa del Partido Popular. Yo me supongo que a lo mejor no tienen expectativas eh, ya de gobierno. Mismo, ahora mismo ellos están por encima del Partido Popular, ¿no? Porque, sí, pero, eh, no sí, pero... Yo así fuera del Partido Andalucista eh. no me resignaría a hacer bisagra, que sino que... Claro. Deben marcar una estrategia, ¿no? Pero para, para, quizás no han hecho esa pues, lectura ellos y, y prefieren pues mantener la política de bloque. Y hemos hablado también del Partido Socialista Ciudad Independiente, de, bueno, de que la lista la encabezaba Carmen Castilla, pero yo creo que eso estaba totalmente premeditado, ¿no? Porque, bueno, si la hubiera encabezado Manolo Castilla, que todo el mundo aquí se conoce que vive de la política y lo que es, ¿no? pues realmente a lo mejor los resultados hubieran sido más adversos. ¿no? Sí, seguro que sí. Eh, la verdad es que casi todo el mundo de fuera veíamos que eso iba a ser así, pero posiblemente a lo mejor, eh, no sé si, si Carmen Castilla era consciente de eso o es que también es partícipe de ese asunto. Lo cierto es que eh, es un hecho significativo que en menos de un mes la cabeza de lista era número dos, abandonen la, la representación que hemos tenido de, de los ciudadanos, de alguna forma es un fraude hacia el electorado vamos, de alguna forma no, es un fraude hacia el electorado porque se presentan con una cara que rápidamente en, en 15 días pues se cambian ¿no? eso sí eso me parece que ellos tienen también una una base de, de voto que hemos tenido a través de campañas como con el avance y temas que Bueno, a través de la mentira, la, la crispación y la calumnia, ¿no? Porque tampoco eh, vamos a concederle esa grandeza a Carmen Castilla porque ya durante los cuatro años pues, fue una pieza más del engranaje, ¿no?, que movía el señor Viri, ¿no? Pues sí. Y para Izquierda Unida, este primer, mandato, este primer año de mandato, eh, una situación un poco difícil en el sentido de que, bueno, viene de gobernar, ¿no?, de participar en el gobierno, en el anterior gobierno... Ahora, pues, con un concejal, ¿no? Es una situación un poco complicada, ¿no? Porque hay proyectos, muchos proyectos que se pusieron en marcha por parte del anterior gobierno, donde, bueno, pues, Izquierda Unidad era una, una parte importante, ¿no?, por, por la gestión, ¿no?, por las diferentes áreas que gestionaba. Y bueno, y decía eso que es un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, la situación es nueva en este caso para nosotros y vamos eh, diferente a, otros, a otras experiencias que en otros momentos hemos tenido eh, porque bueno eh, es verdad que nosotros venimos de gobernar ahora estamos fuera de, de gobierno estamos en, en el campo de, de la oposición pero no es menos cierto también que ahora mismo en este año hemos podido ver que, que buena parte de, de lo que está sucediendo en la ciudad y de las cosas que van eh, materializándose y viéndose y eso forman parte del trabajo que, que en los años anteriores, el, los cimientos que se pusieron, ¿no? O sea, cuando a, al poco, a los pocos meses de, vamos, a los pocos días de, de, de que se formara la nueva corporación, pues ya siguieron, digamos, materializándose cosas. Por ejemplo, la ronda que hay entre la Zafa y la Carta de la Campiña, después se fue terminando, vamos, se fue terminando, se, se abrió al público el salón, la gran la gran eh, herida que hemos tenido en la ciudad durante muchos años y que bueno pues ya ha tenido sus controversias, pero por lo menos desde, ya desde diciembre por pues los ciudadanos pues la estamos aprovechando y disfrutando la, la plaza. Después se, se fue terminando lo que es el complejo de eh, socioeducativo que tiene Prodi en la arcarachela que sitúa a esa Eh, yo creo que en ciudades de 40.000 habitantes es la ciudad de Andalucía que tiene mejores instalaciones hay un complejo donde está una residencia de adultos para 30 personas con discapacidad otra de gravemente afectado para 15 en residencia son, son en total 45 y después una unidad de estancia diurna para 40 personas ¿no? después fue cayendo lo de la electrificación de, de el villar que estaba prácticamente ya todo preparado del Colegio Pedro García, un montón de, de, de cosas que han, ido, que han ido cayendo poquito a poco y que son fruto del trabajo de los años anteriores. Eso por un lado. Por un lado, nosotros nos sentimos eh, contentos de que se vayan materializando estas cuestiones que al fin y al cabo son beneficios para el pueblo. Eh, por otro lado, constatamos eh, que hay... Vamos, lo constatamos con, digamos, no con satisfacción, sino que negativamente lo constatamos de que hay poca iniciativa por parte del gobierno actual que saque nuevos proyectos, nuevas cosas a, para la ciudad de Sija, que yo creo que es nuestra máxima exigencia. Nosotros en este terreno yo creo que más que destruir lo que los ciudadanos nos piden Eh, ...es que contribuyamos al progreso del pueblo desde otra posición... Y en este caso será desde una exigencia de actividad de, del gobierno... ...y de también de prioridades, ¿no? O sea, como te digo, en este año, eh, por la misma inercia del trabajo... ...que ya se estaba encauzado, muchas cosas se han ido materializando... ...y sin embargo yo he abierto pocas iniciativas nuevas... ¿no? O sea, ...ha habido del orden de dos tres cosas novedosas en, en la ciudad... En, ...en cuanto a acción positiva... ...una es el tema de, de una ordenanza... ...para que el, el, el Ayuntamiento de Cijas tenga una grúa municipal eh, en condiciones... ...otra ha sido la ordenanza para cambiar un poco el sistema de, de, de gestión... ...de los escombros en cuanto a, a la administración el cambio de una tasa por una fianza que después bueno, pero eso es a nivel normativo y después no sé si alguna cosa más bueno el tema del cambio de ubicación del centro ocupacional de Prodipoca digamos para un año es poco, es, hay que, es poco asunto Hay ¿no? que suponer que claro los lo proyectos que se estaban ejecutando y que estaban en vía de comenzarse que ahora se están finalizando el anterior mandato de gobierno, es, hay que suponer también que ahora es el momento de ir finalizando esos proyectos que están terminados como bien has dicho, y has repasado, pero claro, también de ir iniciando con los funcionarios, los técnicos, los, las propias delegaciones, y e iniciando nuevos, nuevos proyectos, porque bueno, si no nos quedamos paralizados totalmente. Sí, vamos, vamos, yo creo sinceramente que en este mandato, con la. Eh, con, la, ...con ir finalizando todas las cosas... ...pues el gobierno prácticamente... ...se puede casi sostener... ¿no? Uh -huh. ...o sea, como simplemente... Eh, ...con ir terminando... ...y cormatando y rematando... ...todo lo que del otro mandato... ...se puso en marcha... ...que fue un esfuerzo enorme... Eh, ...pues prácticamente... ...se puede casi cubrir el expediente... En ese, ...en ese terreno... ...eso es una ventaja que tiene... ...ahora mismo la, el actual gobierno... ...que tienen en, encauzado ...un montón de, de iniciativas que, bueno, si te pones a pensar, pues que se termine la segunda fase de la defensa del río con, con lo bien que va a quedar el, la zona de la recuperación del cauce histórico, los colectores de, que permitan que Esijas ya no vierta, vamos, la obra Agua de colectores, de uh -huh. que no se vierta las aguas residuales de Esijas al río, sino que se pasen por la depuradora y tal... Eh, ...la terminación de las torres, la, la Torre de la Victoria... ...la del Complejo de los Descarzos... Que, hombre, ...la obra de los Descarzos va a situar eh, va a ser una virguería cuando esté terminado... Y eso. ...o sea que ese conjunto de, de cosas pues prácticamente van a permitir que... que ...bueno, porque el gobierno lo tenga, en ese terreno lo tenga bastante fácil... ...después lo tiene difícil la situación económica... Y hay una, una cosa que, desde luego, yo he señalado en la asamblea que hemos tenido de Izquierda Unida, es que, bueno, el, el gobierno se ha, se ha vivido en, en propias carnes lo duro de la situación económica. Y le ha abrumado, ¿no? Porque el, en el mandato anterior, pues, estábamos nosotros, la gente de Izquierda Unida, y yo, en este caso, como delegado de Hacienda, que es el que soportaba el peso de la situación económica. Y ahí están, los cuatro años, bueno, pues... Eh, si ya ha funcionado, se han hecho las mayores inversiones que yo creo que, que nunca se han hecho y bueno, y el ayuntamiento ha funcionado y le ha ido pagando a los proveedores hombre, no se, ha, no, no se han quedado a cero, digamos, de deuda pero la deuda, por ejemplo, a proveedores ha, fue disminuyendo eh, total, más o menos el, la situación del, del ayuntamiento se fue encauzando se encauzó también la, la deuda del hospital que de... De 16 millones de euros con los organismos públicos, con seguridad social y con una Hacienda, se quedó encausada en causa en, en 10 años, la deuda bancaria también en 20 años, organizada que hizo. ...disminuir el coste... ...a muchas veces... ...yo recuerdo el pear ...continuamente con, con, con lo que se paga al día... a ...los bancos y eso... ...y lo que los datos yo lo estaba revisando... los datos lo que hizo... ...lo que se hicieron es disminuir el pago bancario... ...o sea, cuando nosotros entramos a gobernar... ...al año se pagaban del orden en de 500 millones de pesetas... En, ...en banco... ...y se fue disminuyendo hasta... ...creo que hasta por debajo incluso de los 300 millones al año... ¿no? Eh, bueno, eso está ahí son números y ahora lo que decía es que yo he visto que claro, al Partido Socialista la situación económica le ha caído porque eh, eh, eh, la parte del peso de la gestión económica la hemos llevado nosotros y una parte de, del Partido Socialista no ha sido corresponsable de, de, de lo grave que era la situación y de los esfuerzos que había que hacer y de, lo, de la renuncia muchas veces a determinados gastos que había que hacer Porque, porque, es que la, porque es que la situación era, era complicada y, y lo es. Ahora eh, pues a, a ellos le, le toca aguantar ese peso. ¿no? Bueno, pues viendo, hemos visto un poco la situación general, si os parece, ahora vamos a, a seguir un orden para ir desmenuzando pues con mayor detalle estos puntos que hemos visto. ¿no? Yo, si os parece bien, pues empezamos hablando primero del bloque de, que han formado, el PA, PP, PCI, puesto que que bueno que a pesar de, de ser partido, no el PP es un partido de derecha, el PA es un partido nacionalista y el PCI pues una extinción que proviene del Partido Socialista y supuestamente es independiente, no tiene que rendir cuenta a ningún partido, no nada más que a su jefe de fila es el único al que tiene que rendir cuentas y, bueno, a pesar de, bueno, de, de estas contradicciones, pues ellos han llevado a cabo una, una unidad de acción ¿no? en el pleno de, de la corporación municipal, ¿no? Eh, marcada, pues, por objetivos principalmente económicos ¿no? y por el control también de la televisión, ¿no? Pues, sí, vamos, la primera cuestión que hay que constatar, como hecho, es que el... Estos tres partidos eh, han actuado a, al unísono con una unidad de acción política en el Pleno, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas y, y políticas que hay entre ellos, entre un partido eh, nacionalista a nivel de, de postulado de principios políticos y de izquierda, porque yo eh, vamos a Julián lo he escuchado en esta campaña de las elecciones autonómicas decir que el Partido Andalucista de izquierda, sin embargo, sus posiciones políticas en exija en la corporación municipal muchas veces sobrepasan por la derecha a, a, al, al PP, no o sea, yo recuerdo la, la oposición feroz hoy a al tema, los temas de la república las personas que que se significaron con la República y tal, que se le han hecho reconocimiento en el mandato anterior y que, bueno, el PA pues era, estaba al, al unísimo ¿no? del PP o las campañas de la manipulación de, del terrorismo que tanto el PP ha utilizado contra el PSOE a nivel nacional que el PP aquí, o sea, que el PA, aquí decía, pues también las ha utilizado y las ha movido. O sea, esa, esa, sintonía, esa sintonía, la verdad es que desde el punto de vista ideológico es difícil de, de mantener. Eh, y sin embargo, pues aquí en Ecija, pues funciona por una simple cuestión, de decir, eh, vamos a quitar a esto y para pa nosotros poder, ¿no? Yo creo a, a mí ese tipo de política la verdad es que, que no me interesa y creo que a los ciudadanos los aleja de, de la política, porque eh, independientemente de la situación que esté cada partido, lo que, lo, más, lo que más define un partido es sus posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Eh, no, no es decir, bueno, vamos a quitar a esto y vamos a ponernos nosotros. Yo creo que, que eso no es, no es lo más importante. Pero eso es lo primero que se hay que constatar, que había una unidad de acción, una unidad de acción que ha, ha estado formulada y forjada en torno a reuniones comunes, a una actividad común, a una interpretación de, de la situación común y a y una serie de propuestas conjuntas que se han ido llevando al pleno y a una unidad de acción. ¿En qué, ¿en qué, sobre qué han ido esa, esos objetivos de esa unidad de acción? Pues el primer objetivo, desde luego, fue el tema económico particular suyo, vamos, o sea, que la primera, la unidad de acción de estos tres partidos, y en ese sentido era una continuidad de la que, vamos, yo tuve que aguantar como delegado de Economía en su momento, era que su objetivo era que ellos tuvieran prioridad en cuanto al pago de sus asignaciones, de, de las retribuciones que que como grupo tienen, que Sija es uno de los pueblos evidentemente que, más, eh, que tiene más asignaciones a los partidos y que en el mandato anterior eh, nosotros rebajamos y yo particularmente hicimos un cambio de, de la normativa que se tenía hija desde 1993 con, una, con unos descensos en cuanto a las asignaciones de los grupos. Yo sé que eso no les gustó a, a estos tres grupos y cuando han tenido las posibilidades pues pues ellos han achuchado y han presionado políticamente en concreto para, como condición para que, se, para que se pudieran constituir las empresas municipales eh, de que ellos tuvieran unos compromisos y uno un de estos de cobrar su, las asignaciones de los grupos, lo que, se, lo que tenían adeudado y de hecho pues ha sido el primer objetivo y eso lo consiguieron a base de permitirle ...al gobierno del Partido Socialista, tiene mayoría en las empresas municipales... ...en los organismos autónomos y en las fundaciones, menos y menos en la televisión municipal. O sea, la televisión municipal o sea, no les interesó porque bueno esa unidad de acción... ...en último caso se podía llevar hasta coger la alcaldía, pero también podía tener objetivos sociales como puede claro. ser coge el organismo autónomo de Prodi ¿no? y hace una buena gestión y el, en Prodi y el o el de Deporte y Juventud pero sin embargo no les interesó a ellos les interesó asegurarse los dineros primero y segundo el eh, segundo objetivo fue controlar la televisión municipal la modificación de estatutos que se promovió para la televisión municipal eh, que el pueblo lo tenga claro que no es para democratizar la televisión municipal porque la televisión municipal se puede mejorar evidentemente Pero el cambio de estatuto es para que Juan Gui no, no tenga, la digamos, la, el mando de la Dirección Municipal y lo puedan tener ellos. ¿eh? Y eso fue el cambio de estatuto. Y el cambio de estatuto, sabéis que nosotros nos hemos opuesto porque, eh, y además, bueno, hombre, los juristas nos han dado la razón. Todos, vamos, el secretario de la corporación y después los informes jurídicos de la delegación del gobierno, tanto de la Junta como del Estado, actitud que contrasta con, con la que cuando ellos cuando el informe de la Junta que vino sobre el plan general pues el informe que, que venía pues decía que no se adaptaba al POTA porque el POTA había surgido después pues a ellos le dieron mucho aire a eso sin embargo a los informes de la Junta y del Estado diciéndole que la modificación de estatuto vulnera la legalidad pues eso entonces los servicios jurídicos de esos pues, son manejados de, de, del PSOE bueno total eso depende de cómo le falla entonces Primera cuestión fue conseguir recursos económicos para ellos. Segunda cuestión ha sido controlar la televisión. Y después y después ha habido poca cosa poca cosa más. Después ha habido un bloqueo con el tema de las operaciones de tesorería. Que ese bloqueo ha tenido que ver con peleas por el tema precisamente de la, del cumplimiento del acuerdo de las asignaciones. ¿no? Uh -huh. El acuerdo de asignaciones era que en este año 2008 pues la deuda con los grupos iba a quedar completamente sardada, o sea, se puso una cuestión que yo no me, no me pareció bien, que se pusiera como prioridad de pago frente a todos los proveedores. Un compromiso y, que no se iba a cumplir. Bueno, pero, pero como compromiso se puso que, que quien iba a tener prioridad en esa para cobrar iban a ser los grupos políticos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Y bueno, pues a los dos o tres meses, pues ese compromiso no se ha podido cumplir, Y, y, y se ha aliado a la, la, la, la guerra de las operaciones de tesorería, pero no ha sido por, fundamentalmente desde mi punto de vista por, por una cuestión de, de, de la situación económica del ayuntamiento, sino simplemente como un instrumento de, de chantaje por parte de estos tres grupos, porque si es verdad que esa renovación de las operaciones de, de tesorería necesita el apoyo de, del pleno y ellos en el pleno sí pueden hacer daño pueden hacer pupa diciendo que no a esto pero como yo he dicho reiteradas veces hacen pupa a costa de los dineros de los exijanos y esa forma a mí no me parece ni correcta ni ética de hacerle pupa a un gobierno no se le debe hacer pupa a costa de de los dineros de todos los ciudadanos ¿no? sí bueno, porque pues... Porque el bloqueo a las operaciones de tesorería le ha costado un dinero, ¿no? A los ecianos, no creo que se habla de 30.000, 30, 30.000, mil euros, ¿no? De intereses. Sí, ¿no? sí, yo estimo que pueden ser eso, por lo menos mil euros, ¿no? Entre el descubierto que se produjo entre el vencimiento en abril hasta el 13 de mayo que se pudo renovar la operación y después el banco que se ha aprovechado del tema y como no se renovó en su momento, pues después ha puesto unas condiciones más duras que nos va a costar el orden de otros 6.000 euros pues yo creo que sí que del orden de 30.000 euros unos 5 millones de pesetas entre 5 y 6 millones de pesetas nos va a costar la broma ¿no? bueno pues decir eh, si los radio oyentes, pues escuchan algunos ruidos de fondo pues decir que es la caravana de coches que está pasando animando a Alexis a Balompié, ¿no? Y volviendo al tema de la televisión, ellos controlan precisamente una televisión que no se caracteriza por, por la pluralidad política, ¿no? Y lo que pretenden es el monopolio teniendo, pues, también la municipal, ¿no? Pero que ellos no han dado un ejemplo de de objetividad con no, televisión. No, bueno, la otra es partidista, y pero pero que cuando... Es que hay, hay vamos, sobre todo el PA y el señor Castilla tienen, tienen una historia en no. televisión, o sea que que el PA cuando la televisión municipal, ellos la, la controlaba había fases y momentos, particularmente el último mandato de Julián, no siempre, pero en el último mandato de Julián la televisión eh, fue el control y la manipulación fue bastante dura. Y después el, el señor Castilla cuando dirigió a Titel, pues fue una empresa municipal que la llevó a, a la quiebra, ¿no? La llevó a la quiebra y precisamente quien la cerró fueron sus amigos del partido. Anda, vamos, sus amigos de ahora del Partido Andalucista, sí. llevaron a, al cierre la única empresa municipal que, que a quienes ha cerrado, ha sido cerrada por el Partido Andalucista cuando el, el, el gerente, vamos, el consejero delegado fue a, a su amigo el señor Castilla, muerte, ¿no? Sí, antes, ¿no? Antes se llevaban a muerte, ¿no? antes se Los avances iban dirigidos al Partido Andalucista, ¿no? Sí, <ríe> Eso, que tengamos unos cuantos años más que tú lo sabrá no, Aquí parece decir. que la gente olvida eh, pronto las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Ricardo Gil Torresano olvidó pronto las pintadas, los insultos de, de concejales y militantes del Partido Andalucista, que uh -huh. se pudo comprobar. El señor pues <ríe> ha olvidado pronto, pues... La, las acusaciones digamos las campañas de difamaciones que se hacían contra su persona por parte de ahora su amigo lo, lo del arma, Vicente Córdoba todo ese tipo de, de ah. personajillos. pero bueno ah. eh, entre de estas personas pues, por eso la memoria histórica es, es importante es muy importante, muy importante ¿eh? y bueno pues ya para cerrar este capítulo eh, no sé si se puede vislumbrar algo de la dimisión de Javier Fernández Franco un cambio de tendencia de, En el seno del Partido Andalucista. No el... Se trata de una dimisión política, ¿no? Parece o... que había un conflicto interno. Hombre, ¿no? yo pienso que sí. Eh, eh, ¿En qué sentido van? Yo no me atrevo a, a vislumbrarlo. Lo que estoy seguro es que, que es una dimisión fundamentalmente por motivos políticos. Ahora, eh, ¿qué tendencia se va a imponer ahí en el seno del PA? Porque es, no, si es no, no estoy en días, condiciones ¿no? de, de vaticinarlo, ¿no? Bueno, pues si os parece pasamos analizar pues a la labor del gobierno del Partido Socialista durante este año de mandato 2007-2008, ¿no? bueno, Sí, bueno, es... yo he señalado que la, la verdad es que, vamos, la primera característica es que yo creo que la labor de, de gobierno se ha paralizado bastante siempre comparándola, eh, cuando digo paralización es comparándola con la dinámica que había de gobierno en el mandato anterior, ¿no? El, el hecho de que por ejemplo a pleno en este año hayan ido menos asuntos de gestión que el año anterior no dejas no es solo una cuestión matemática, y es mucho... una cuestión también de, de, de impulso político a la gestión. Y la mayoría de los que han ido son vienen, son continuación, ¿no? inercia del desarrollo de, sí, de, de lo anterior. De lo anterior ¿no? ¿eh? O sea, eso es significativo es de, de cuál la, de cuál la tendencia. Después yo creo que al Partido Socialista le ha costado asimilar el, eh, la situación económica porque no han sido lo suficientemente eh, copartícipes y solidarios con la situación económica en el mandato anterior y bueno, pues ellos pues de entrada han estado planteando y todavía tienen gestos de no darse cuenta y de no asimilar realmente lo vamos la situación que, que económica que hay en ese ya, el esfuerzo económico que hay que hacer la austeridad que hay que mantener porque yo me acuerdo que lo primero que, que plantearon es, es configurar un gobierno con más personas de confianza de, de nueve que había digamos posibles ¿eh? que hay que recordar que nosotros en Izquierda Unida de tres personas que nos correspondía pues hemos estado bastantes meses del mandato anterior sin utilizar las tres personas no o sea que hemos dejado puestos de, de confianza libres y eso bueno de nueve posibles lo que hicieron ampliar a ¿no? nosotros de, ya en aquel momento dijimos que no pero lo quiero reflejar como eh, de no darse cuenta de cuál un poco la la, la situación, la situación. Y el ejemplo que tiene que dar el gobierno, porque claro. claro, es verdad, hay parte, hay mucha demagogia en otros partidos y tal, que eso no es la causa de la situación económica o de, la, de los problemas económicos. Pero que el gobierno también tiene que de, dar ejemplo de autoridad. Y cuando decimos que pues, hay que contener el gasto, el gasto corriente en determinadas cosas, pues también el gobierno tiene que dar ejemplo. Y Entonces, eso fue significativo al principio. Y el presupuesto, por ejemplo, del 2008 también ha ido por esa línea, ¿no? O sea, se han aumentado bastante el gasto corriente nominalmente. Las subvenciones. Eh, las subvenciones, las partidas, las partidas por ejemplo, al, al organismo autónomo de deporte, a de, determinados organismos y determinados gastos corrientes se han aumentado bastante. Cuando la tendencia la tendencia era que las condiciones no iban, iban a costar trabajo mantener eso y menos... Y menos incrementarlo. Es que lo que no se cumplen los compromisos con las asociaciones con los colectivos. Efectivamente, ¿no? Entonces, eso es una característica que les ha costado trabajo asimilar. y no estoy en que todavía lo tengan asimilado. cuál verdaderamente es la, la situación económica. ¿no? Ha eh, mmm, habido mmm, paralización de gestión. y ha habido un, un mantenimiento de, digamos, de, de obras y de tal. como he estado señalando. en buena parte por la inercia por la inercia de, del mandato del mandato anterior. No obstante, nuestra posición ha sido, como sabéis, ha sido constructiva en este en este año, en el sentido también de que, bueno, el presupuesto, si ya tiene presupuesto, con todas las deficiencias que tenga y tal, tiene presupuesto, pues gracias al acuerdo de Izquierda Unida, eh, para el mismo, ¿no? Si no, pues hubiéramos estado como otras ciudades, que eso ya es la... El, digamos, el no va más de la, del desastre económico es no contar con un presupuesto de funcionamiento de una corporación de una ciudad de 40.000 habitantes ya estamos cerca de los 41.000 ¿no? sí. Esa Entonces, ha sido una de las cuestiones muy positivas ¿no? de, de Quiero Unidad en este primer sí, mandato ¿no? el, sí, que el presupuesto... de, de que hemos permitido que haya un presupuesto a pesar del bloqueo de los otros tres grupos de que haya un presupuesto y ahora estamos en condiciones hombre, políticas y morales de exigir el cumplimiento, la, el cumplimiento ¿no? Y, pero, claro, los presupuestos no son como algunos tratan de transmitir a los ciudadanos, decir, bueno, el presupuesto parece que se aprueba el presupuesto y los millones están allí metidos en un armario para pa empezar a moverlo, ¿no? Ahora, al, al que tiene aprobar el presupuesto le toca conseguir los recursos porque los dineros que se dicen que van a entrar hay que gestionarlo y hay que ingresarlo, o sea, que no... Eso no es un tubo como es un canal de agua que va entrando ahí, sino que hay que gestionar esos ingresos. Algunos están muy sólidos, muy sólidos porque corresponden a determinados padrones de población y tal, que esos existen. Pero hay otros ingresos que hay que conseguir y hay que gestionar. Y después los gastos pues también hay que gestionarlos, ¿no? Y hay que gestionarlo teniendo en cuenta de cómo te están viniendo los claro. ingresos. ...y en ese sentido pues... ...pues bueno, yo creo que... ...por ejemplo ahora el, el gobierno... ...tendrá que hacer algún movimiento... ...en relación a... ...a la, a la liquidación que ha habido del 2007... ...que ha sido una liquidación... ...que han tardado casi tres meses más... ...de lo que marca la normativa... En, ...en tener liquidado el presupuesto del 2007... ...y que los datos son... ...más preocupantes todavía... ...y que yo creo que... ...el gobierno si tiene iniciativa... Eh, su obligación es hacer movimiento para controlar esos datos y, y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, si ha aumentado el remanente negativo, o sea, el déficit del ayuntamiento, entonces tiene que actuar, ¿no? Lo que no se puede quedar es quieto, ¿no? O sea, que tiene que actuar y gestionar, ¿no? eh, Bueno, pues también parece que ha habido, vamos, desde mi punto de vista, pues ha habido un descenso que que es evidente, ¿no? En actividades del área juventud, en actividades del medio ambiente, pues se han suprimido los presupuestos participativos, eh, se ha acabado con la bolsas de trabajo, en la EMU, ¿no? Eh, restando pues transparencia a la gestión, ¿no? Eh... A la contratación en este caso. Sí, el hombre, el tema de los presupuestos participativos eh, es indicativo de ...primero de no creer mucho en el, en el proyecto... Y, ...y después de falta de, de gestión... ...porque claro, los presupuestos participativos... ...hay que hay que currárselo, vamos... ...hay que convocar a los ciudadanos a participar... ...hay que pasarse por, por distintos colegios... ...hombre, por distintos colegios... ...por distintas barriadas... ...escuchando a la gente... Y, ...y teniendo en cuenta su opinión... ...de forma decisiva... ...yo creo que los presupuestos participativos permitieron en el mandato anterior que todas las obras del PER pues, se hicieran conforme a, a las necesidades que la población sentía como más prioritaria que además yo siempre he estado de acuerdo vamos con los resultados que, que han arrojado los, las votaciones, personalmente he estado muy, muy de acuerdo, o sea que he visto que, que hay un consenso entre de los ciudadanos de, eh, de cuáles son la, la las, las prioridades para la ciudad, yo me acuerdo que la primera fue la el tema de la rotonda de, del Valle, esa ah, tan importante sí. que hay. Y, bueno, para nosotros, para nosotros para el Grupo Izquierda Unida, era una de las cu primeras cuestiones que nosotros queríamos poner. Pero no las pusimos nosotros por el Grupo Izquierda Unida, las lo pusieron los ciudadanos y, hombre, en ese caso, pues eh, hubo una coincidencia total. Y, hombre, yo creo que la rotonda que hay allí en el Valle, pues se demuestra que, que es muy eficaz, que es una de las obras que más necesitaba la, la ciudad y fue una de las primeras decisiones, ¿no? Entonces, como tú has señalado, ha habido cosas, ¿no? Esta de, de, de, no, de no continuar con la línea de presupuesto participativo o el tema de, de como tú has dicho, de, de, de que se ha observado un bajón en las actividades medioambientales, ¿no? Eh, nosotros éramos capaces con coste prácticamente cero, porque eso lo hacemos muchas actividades que han hecho los concejales de la Izquierda Unida han sido actividades que nos han costado dinero, ¿no? O sea, Hacíamos tres marchas, dos o tres marchas ciclistas, por ejemplo, al año. Eso es una anécdota, ¿no? Pero también es, es significativo de un, de proponer, con el ejemplo, un modelo de, de movilidad en la ciudad, ¿no? Sostenible. Y, y hacíamos pues, dos tres marchas ciclistas y eh, llevamos un año y la Delegación de Medio Ambiente ha sido incapaz, por ejemplo, de, de organizar... Este año no se ha hecho ninguna, ¿no? Con motivo el Día Mundial. ¿no? Ninguna, vamos, ha habido una a nivel, hombre, de una asociación, de una hermandad y tal, ¿no? Eh, bueno, con bueno, el apoyo municipal y eso, pero al fin y al cabo no ha sido organizado por la Delegación del Medio Ambiente. Eso es, vamos, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es eh, en el tema de determinados de juventud, colectivos deportes, de, de jóvenes. Me, me consta que está habiendo, pues, bastante dificultad, ¿no?, para continuar la línea de la trayectoria de actividad deportivas que venían del mandato anterior, ¿no?, pues, precisamente pues sí. por el problema económico, ¿no?, pero de... No, pero sin embargo, eh, sin embargo por ejemplo, el organismo autónomo de deporte ha aumentado significativamente, su, no, no, no solo su no, personal, verdad. sino su asignación por parte del ayuntamiento, creo que estaba en mil euros el último año que hicimos nosotros el presupuesto, que era ya un esfuerzo muy importante y este año se la ha me parece que han sido 200 bueno. y pico mil más, o sea que Que por falta de, Pero, de asignación económica claro. luego no es. ¿no? Bueno, Pero también no es evidente que, si, bueno, donde estaba antes David, pues ahora hay tres personas, pues hay menos recursos también. Sí, o sea, bueno. Más gastos, ¿no? Sí, que no se demuestra tampoco que se transmita una, en más. Eficaz en luego, más eficaz gestión. ¿no? eficaz gestión y más actividad, ¿no? A pesar de contar pues con tres personas, Ajá. donde antes solo. Había una. Había una. ¿no? Y también pues se ha privatizado la gestión de la piscina, esto si os parece pues lo puede responder David, hombre ¿no? Salvador, la privatización de la piscina, de privatización de la piscina de verano y de la gimnasia de mantenimiento, ¿De ¿no? Bueno, el tema de la de la piscina, el tema de la piscina, nosotros, como saben los ciudadanos, conseguimos recuperar la gestión directa de, de la piscina de verano. De que, lo, de que a los ciudadanos les, les tuvieran mejores condiciones de, de acceso incluso económicas y tal que tuviera una plena utilización y que además no le costara dinero al organismo autónomo porque ahí está la, la gestión que se hizo y ahora sin embargo pues el gobierno del PSOE ha tomado eh, el modelo que nosotros pues no quisimos ¿no? que concede la la gestión que permite que está demostrada, que permite una gestión un directa de ayuntamiento que, que es un periodo corto de, de tiempo y que le te da liquidez incluso al organismo autónomo de deporte y que te permite después llevar una política también de, de cursillo de natación de actividades para determinados colectivos que, que se ha puesto en marcha entonces bueno pues sí eso es una de las de las cuestiones que ellos han puesto en marcha que nosotros pues no estamos de acuerdo y bueno ya para cerrar este capítulo pues Desde bueno, mi punto de vista, pues parece que en el mandato anterior el Partido Socialista pues tuvo bastante prisa de, por desprenderse de Izquierda Unida. ¿no? El Partido Socialista quizás no fue éticamente... Lo, tuvo el mismo compromiso que tuvo Izquierda Unida, puesto que a la postre pues, pues se sabe que el Partido Socialista eh, manejaba encuestas, no informó a Izquierda Unida de... Eh, bueno, pues hizo una política también en los medios de comunicación suyo desplazando a Izquierda de Unida, de, tanto de la televisión pública municipal como de sus medios de comunicación privados ¿no? Y bueno, pues parece que esta prisa por gobernar ellos solo pues no ha surgido el, el efecto positivo para, para la ciudad, ¿no? Bueno, pues eso... Oh, hombre, si eso ha sido así, las consecuencias también las están sufriendo ahora, porque ahora tienen que aguantar... A, a los otros tres grupos que, que no tienen de precisamente una posición constructiva ¿no? Sí, pero no solo porque no cuenten con mayoría, sino en temas de gestión también, ¿no? Pues nos han demostrado más capacidad, ¿no? Que, sí, que también, la también en temas de gestión, eh, vamos, en este año parece que, que no han demostrado que tengan, que no han demostrado que Izquierda Unida como algunos decían, era un lastre para, para el gobierno, sino al, al revés parece ser que Izquierda Unida era una garantía para que se hicieran las cosas en mejores condiciones de las que se están haciendo ahora, ¿no? Bueno, pues ya si, parece, si os parece pasamos al último bloque, ¿no? Eh, nos queda pues un, menos de un cuarto de hora de programa eh, para analizar el trabajo de Izquierda Unida durante este primer año, ¿no? Bueno, pues... Donde, bueno, quizá Izquierda Unida pues no es determinante matemáticamente en un principio, pero que ha sido clave para aprobar pues temas tan importantes como los presupuestos las operaciones de tesorería por la ausencia de concejales de, del bloque PA, PP, PCI ¿no? Bueno, por contradicciones internas ah, entre ellos, ¿no? ah, o sea, pero que al fin y al cabo efectivamente ha sido determinante, ha sido determinante ¿no? y es una cuestión que el hombre, los que están gobernando, pues de alguna forma los deben de reconocer que nuestro voto ha sido determinante Para, cuestiones, para la cuestión tan más importante que tiene una corporación después de la elección del alcalde que la aprobación de un presupuesto. Porque la aprobación de un presupuesto, aunque tenga sus deficiencias el presupuesto, es mejor tener un presupuesto que no tener presupuesto. Eh, no tener presupuesto en una ciudad de 40.000 habitantes es la, el primer camino abierto hacia el caos económico, ¿no? Entonces, bueno, pues el presupuesto se ha tenido, EZ ha tenido un presupuesto desde principio de año, me parece que se aprobó el día 15 de, de enero del 2008, eh, y bueno, pues ahora, como yo decía antes, pues le toca al que gobierna pues, gestionar ese presupuesto, tanto los ingresos como, como los gastos. Y después ha sido determinante el no entrar en la dinámica de, de chantaje político que se, se ha convertido en el debate sobre las operaciones de tesorería, ¿no? que para mí ha estado motivado más que por la situación económica por, eh, por la pelea por los temas de las asignaciones entre los, entre los grupos municipales entonces nosotros no hemos entrado en eso porque eso era entrar en una, en una polémica que al final se, se saldaba a costa de los dineros de los ciudadanos como así ha sido o sea que, que los atrasos en los pagos hacia los grupos a, se han saldado a costa de que a los ciudadanos les cueste más dinero la, la, las cosas y es verdad que aunque la situación económica sea complicada no renovar la operación de tesorería no, la, no salva la situación económica lo que hace es hacerla aún más difícil ¿no? entonces eh, en esos aspectos sí ha sido importante y decisivo nuestro, nuestro voto y después nosotros pues con, con la responsabilidad que ahora mismo tenemos que es bastante más limitada pues todos los plenos normalmente pues hemos ido llevando a a debate una serie de asuntos aparte de los que se han llevado de forma general por parte del gobierno de, de, de asuntos que entendemos que eran buenos para la ciudad uno de ellos fue el tema de, del mobiliario para los espacios públicos para los bares y eso de, del salón que entendíamos que hombre, debía de unificarse ya de hecho se, se está en funcionamiento y vamos, los que pasan por ahí que prácticamente pasamos todos hemos visto que ya pues hay un Tipo de mobiliario, de mesas, sillas y, y los torditos estos que se ponen para los bares, que da una imagen sí, uniforme, de, uniforme hombre, y conforme a una plaza como la, como la nuestra. Después planteamos que hubiera un reconocimiento a la generación de, del 27 porque se nos estaba pasando el año el año precisamente 87 y, bueno, pues, eh, hombre, se habían hecho cosas por parte de la Junta de Andalucía, de los colegios, pero creemos que también el ayuntamiento tenía que... El año 80, ¿no? Que contribuía al 80 aniversario sí, de la generación sí. del 27. Y, bueno, pues, eh, la verdad es que eso se aprobó. Quiero decir que todas las propuestas que hemos llevado nosotros han sido 12. Sí, en total, la o sea, Unidad ha presentado, bueno, 18 escritos sobre designación en comisión, en organismo Etcétera, 26 peticiones al equipo de gobierno y 12 mociones que se han aprobado por unanimidad. ¿no? Las 12 mociones se han aprobado por unanimidad. Quiere decir que bueno pues las propuestas nuestras son de bastante consenso en la ciudad. Otro sobre el tema de, de la mujer, con motivo del 25 de, de noviembre. Después hemos hablado también del, del Arca Real de, del Agua, que bueno es, una, es un edificio público... ...importante y que hay que tratar de que, bueno, que se recupere sobre la mejora de las bodas civiles... ...que algunas cosas ya se, se han incorporado. También el Ayuntamiento de CIJA condenó a, a petición nuestra la, la muerte de, de Carlos Javier Palomino... El, ...el joven de 16 años que murió en Madrid a manos de, de, de un ultraderechista y que representaba, vamos, respondía a, a ese Un fenómeno sí, ¿no? y a esa, a esa tendencia tan peligrosa que hay ahora mismo en España, particularmente en la comunidad de Madrid, del auge de, de, de, de, de los grupos violentos de extrema derecha. ¿no? Después también llevamos una propuesta para que desde el ayuntamiento se aplicara una, nueva, una ley de carácter estatal que tiene que ver con el lenguaje de signo para las personas. Eh, sorda eh, la petición de impulso de, de las obras del Instituto Nacional de Seguridad Social en la calle Tello, que me consta que a partir de aquello pues hubo también una licitación por parte del INSS lo que pasa es que todavía no se ve nada o no bueno, se ve en la calle, ¿no? pero que hubo una, una licitación para, para, vamos, para técnicos y eso para llevar el proyecto de, de ejecución de, de la obra y eso. Después también intervenimos con el Eh, a, a costa del debate de presupuesto hubo unas intervenciones del señor Castilla sobre los trabajadores de la empresa municipal de urbanismo y eso y se sintieron dolidos con toda razón del mundo y hubo un escrito de 65 trabajadores que bueno, pedían una rectificación de, de esas palabras. Nosotros llevamos una propuesta plena y se aprobó también por unanimidad en el sentido de, de respetar a la, a la gente que trabaja en el ayuntamiento o en sus empresas municipales ¿no? hubo también una propuesta que llevamos sobre, sobre un caso de petición de indulto para un vecino de Aquidésia, que bueno pues desde sombra y luna asociación, asociación de familiares de personas víctimas de las drogas pues se entendía con toda la razón del mundo que era una persona que su ingreso en prisión no iba a suponer Eh, acercarlo hacia la rehabilitación sino en todo caso poner en riesgo la rehabilitación que se estaba produciendo y que se está produciendo en el caso de esta persona de Sija, de, este, de este joven ¿no? y yo creo que el acuerdo plenario ha influido ha influido en, en que bueno de momento el ingreso en prisión se ha suspendido y la, el trámite del indulto está se está haciendo y una de las últimas propuestas ha sido el tema del conservatorio de música de Ecija que hemos pedido que vaya hacia grado profesional ¿no? y que además se amplíe el número de, de plazas que se ofertan ¿no? en él ¿no? uh -huh. y bueno se ha hablado también de la bueno se ha hablado de la moción presentar eh, con el respeto hacia los trabajadores y trabajadoras municipales ¿no? eh, sabes cuál es la postura de los trabajadores hemos hablado que el partido socialista pues En este año mandata suprimió la bolsa de contratación, ¿no? La empresa municipal de urbanismo. ¿Hay una postura oficial del de comité de empresa o de...? Hombre, oficial por escrito no, no la hay. Yo la, la opinión que tengo verbal de, de ello es que no les parece bien, porque bueno, las bolsas existían en las delegaciones que llevábamos, los, vamos en este caso yo como delegado de izquierda unida, ¿no? En la delegación de medio ambiente pues los puestos estaban... Había unas bolsas que estaban... Jardineros, jardinero, ¿no? de, parque. de parques. Este. Entonces, eh, yo sé que, que además en el convenio que firmamos, las cosas iban en esa línea, ¿no? De que todo el tipo de contrataciones pues fueran siempre con ofertas... Con ofertas y... públicas y con control de los trabajadores a través del comité de empresas. Y sé que no les ha gustado, pero no ha habido ningún documento, digamos, una manifestación pública y expresa de, de ese tema a nivel público. Otra cosa es que a nivel de empresa, pues yo sé que Qué disconformidad, ¿no? disconformidad. Bueno, pues estamos llegando ya a nuestra hora. No sé si queréis añadir algo más. Pues, pues bueno, estoy a vuestra para, disposición para, bueno, para lo que queráis. ¿no? Porque ahora, ahora prácticamente entraremos en, en periodos vacacionales a falta de, bueno, del pleno de Del próximo mes de junio y, y julio. julio sí. En agosto se paraliza un poco la actividad, hasta después de feria también. ¿no? Aquí el, el verano es duro, <ríe> el duro. Aquí el verano es duro, hombre, y la, la actividad en todos los campos se resiente. Supongo que ya de, después del periodo vacacional y demás, bueno. Eh... Hombre, yo creo que una de las cuestiones antes de, de las la vacaciones, el gobierno debía hacer un esfuerzo por llevar la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana. A pleno, ¿no? Porque eh, todo lo que se haga antes del verano son meses que se ganan de, de rapidez en la gestión, ¿no? Pero vamos, bueno, ahora le corresponde a ellos Yo creo que, que, esa, que esa revisión eh, se debería de, vamos, se debería de haber llevado ya, pero bueno, yo creo que antes del verano se debería de, de llevar. Porque yo creo que es un tema importante en cuanto a gestión y en cuanto también a recursos económicos que el ayuntamiento puede recibir. Uh -huh. Bueno pues sin más pues emplazamos vamos cerrando el programa Señalar que bueno pues se emitirá mañana lunes 16 a las 10 de la a las 10 de la noche como viene siendo habitual y se repetirá eh, durante toda la semana no el jueves a las 10 de la noche y que bueno pues el próximo lunes estaremos a, aquí también no los micrófonos de la 93.4 de de la Fm con el programa La Tertulia esperemos que cuando nuestro este programa pues salga salga en an antena pues el ECA no pues, sea equipo de segunda, <ríe> sea equipo de segunda ¿no? <ríe> y, y agradecer a Salvador Bustamante por la atención que nos ha prestado ¿no? en el día de hoy ya, pues, muchas gracias a vosotros bueno, bueno. bueno pues buenas cerramos buenas noches a todas las personas que nos están escuchando